Y, por supuesto, Gabriel Fernández en la producción de, de La Señal. Y nosotros nos vamos a encontrar mañana, como todos los días, a las 16 horas. Se quedan con Gabriel, estuvo Julián Pelliza en la Operación Técnica, Camila Cataño en la producción y quien les habla, Mauro Cabalín, como todas las tardes, aquí en La Gráfica. Chau, chau.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 La Justicia de La Plata ordenó el desalojo de tierras ocupadas en la localidad bonaerense de Guernica. Es un dictamen de la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal. El desalojo colectivo del predio de 15 hectáreas lindero al barrio San Martín deberá realizarse en horario diurno en fecha a determinar por el juez de la causa. El Frente de Izquierda anunció que concurrirá a la reunión de bloques en diputados. La diputada nacional del FIT, Romina del Pla, expresó en Telam Radio que la participación del bloque busca instalar en la Cámara la agenda de los trabajadores. En ese sentido, desde el Partido Obrero y desde el Frente de Izquierda vamos a ir a defender la agenda urgente de la población trabajadora. La necesidad de prohibir los despidos, las rebajas salariales, de terminar con la situación de trabajadores y y trabajadoras sin ingresos reclamando que haya un subsidio de 30.000 pesos para todos los que no lo tienen que se centralice de una buena vez el sistema de salud que es clave Tras confirmar que tiene coronavirus el diputado Núñez sostuvo que sabía que corría riesgo en declaraciones a Telam Radio, el diputado de Juntos por el Cambio por Santa Fe afirmó que los legisladores son trabajadores esenciales y tienen que poner el cuerpo, como lo hacen los médicos, almaceneros y periodistas. Sabía que corría riesgo, que era algo que podía pasar, pero era necesario que, que asistiera a la sesión ese día. Yo simplemente, como le digo a todo el mundo, fui a cumplir con mi trabajo, como lo hacen todos los trabajadores esenciales. Y de acuerdo a lo que dicta el reglamento de la Cámara, porque el protocolo que usábamos para la virtualidad estaba bien incidió desde 7 de agosto. Internacional. Se reanudan las negociaciones por el Brexit. Comenzaron las conversaciones entre el representante de la Unión Europea, Michael Barnier, y el de Londres, David Frost. El primer ministro británico, Boris Johnson, impulsa un proyecto sobre el mercado interno que, de aprobarse, afectará las normas aduaneras y comerciales. Más información en www.telan.com.ar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 los ejes que se están planteando en la protesta policial y los sectores que están operando sobre la misma, aprovechando una circunstancia que parte de una demanda salarial que puede considerarse razonable dentro del esquema de redimensionamiento de la policía bonaerense. Eh, acabamos de publicar el texto una presión, varios objetivos, que ya está a disposición de todos en www.laseñalmedios.com.ar para aclarar cuáles son los perfiles que se están desenvolviendo en este presente y también el sentido de este apurón de aquellos que aprovechan todo lo que existe para poder deteriorar cualquier esbozo de política popular. Arrancamos y vamos con toda la información disponible. Soñar, vivir, pensar...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 ¿Cómo estás, Aureguibert? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Gabriel, gusto saludar a toda la audiencia. Acá estamos con el, el, el invierno, que no se quiere ir, todavía está un poquito fresquita. La tarde, pero en general los días son muy agradables. Así es, 18 horas 11 minutos en los controles Nebuen Guzmerut y en la producción Omar Zanarini. Agradecemos a Omar, a Lautaro Fernández Seren y a Leo Martín parte de la información suministrada junto con las fuentes que nos dan cuenta de lo que sucede vía dentro del gobierno, pero también en la oposición, que tiene un panorama muy complicado de resolución. Y esta situación policial ha contribuido a quebrarla nuevamente porque se ha abierto en dos fases que piensan diferente acerca de lo que está sucediendo. Eh, podríamos decir, eh, Hernán, que... Para comprender el panorama general de la situación, el Estado Nacional y el Estado Provincial tienen derecho a exigir el disciplinamiento de la fuerza de seguridad. Es decir, esto es razonable lo que digo, pero vale la pena refrendarlo porque a veces en este estilo extremadamente dialoguista se permitan determinadas instancias que no corresponden. No, por supuesto, sí, es algo que es sumamente dedicado en la cadera de mando de los cuerpos armados. Eh, recordemos, por un momento, que más allá, que eh uno, bueno en el debate histórico pueda pueda polemizar, allá por 1853, fueron eh desarticuladas las milicias provinciales, lo cual, bueno, más allá de la simpatía que uno le puede originar, se constituyó el Estado moderno, después se afianzó aún más y en ese sentido todo cuerpo armado tiene que estar verticalmente disciplinado hacia una conducción muy rígida, por cierto, porque en ello va la seguridad eh, del Estado Y, y la propia existencia del Estado en su conjunto. Así que de manera tal que no puede haber ninguna polémica sobre la subordinación en el grado de cadena de mandos, cuyo vértice es el poder político en la cabeza de el presidente de la nación, que es el comandante en jefe, y de los gobernadores en cuanto a las fuerzas policiales de cada provincia. Bien. Eh, le cuento a, a los amigos bueno esto se origina en el momento justo porque ha habido horas antes un anuncio importante del gobierno del distrito eh, imponiendo a la comunidad acerca de eh, el intento de insuflar fuerza y poder a eh, la policía de la provincia de buenos aires ante los reclamos de mayor presencia para una mayor seguridad. El informe de previo del Lautaro Fernández-Sellen publicado en la gráfica explicó que es la fuerza armada más importante de América, ¿m? la fuerza policial más importante del continente, proporcionalmente, por supuesto, tomando en cuenta la cantidad de habitantes. Ha quedado así configurado un ejército de poder indudable. A partir de allí eh, es necesario recordar que con la pandemia han perdido ingresos extra de carácter que podríamos llamar legal. Eh, los ingresos por partidos de fútbol, por recitales, por festivales que le reportaban una suma realmente interesante a las fuerzas policiales. Y el temor se proyecta hacia el futuro porque un barajar dar de nuevo en la Agencia Federal de Inteligencia y en la Justicia Federal ya los dejaría ...sin vueltos en actividades reñidas con la ley. Por lo tanto, y no me parece tan mal, hay una exigencia relacionada con el sueldo en blanco... ...con el sueldo real, que es lo que en realidad debería portar una fuerza de seguridad que se precie. Porque además, el otro dato para señalar, es algo que nos gusta insistir... ...y es que la fuerza de seguridad, las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia... ...son empleados del Estado